Buen día, Pablo. Buen día la audiencia. Eh, Mónica, a ver, eh, ¿qué tienen para decir eh, mujeres eh, vos, en representación del foro? Pero también sé que hay otras organizaciones feministas que están este, planteando algunas cuestiones. Sí, nosotras este este conflicto lo venimos siguiendo casi desde desde sus inicios. Sabemos que empezó a principios de, del año, hacia febrero del 2021, pero... Este, lo veníamos observando, veníamos charlando con las compañeras de las diferentes organizaciones, por lo tanto, eh, inclusive hemos hablado en alguna ocasión desde el foro con compañeras de la multisectorial que, que nos estaban explicando que estaban con buenas expectativas de que esto se pudiera resolver algunas compañeras de los gremios. Eh, pero definitivamente en la marcha del 25N, del día de Internacional de la No Violencia contra las mujeres, este nos reunimos eh, las diferentes organizaciones, la multisectorial, Utel, para diferentes organizaciones y gremios que estábamos haciendo la marcha y decidimos emitir una nota solicitando una audiencia para hacia el gobernador y hacia la Secretaría de la Mujer Este, para poder encontrarnos con ellas referen, en referencia a este conflicto. Eh, posteriormente hicimos una conferencia de prensa donde, lo, donde sentamos una posición conjunta con todas las organizaciones porque pensamos que ninguna de las mujeres ni de las personas con capacidad de gestar que requieren atención por parte de los servicios de ginecólogos y ginecólogas en la provincia este estaban pudiendo eh resolver la situación concreta que se le presentaba en sus vidas cuando cesaran las prestaciones, ¿verdad? Mm. Este, y miramos con mucha atención esta situación. Nosotras no tenemos poder de decisión en esas mesas, pero sí pensamos que debemos ser escuchadas porque son las mujeres las directas perjudicadas en este tema. Mujeres además trabajadoras que hacen a sus aportes en forma permanente, que están esperando ser atendidas en las diferentes este en momentos de su vida que requieren estos servicios, ya sea en los controles de los embarazos, en las partos, en las cesáreas, en la, en el tratamiento de afecciones graves y también en la prevención porque ese es otro punto importante interesante que nosotras dejamos este entrever que buena parte de las prácticas eh, de, que atienden ginecólogos y ginecólogas tienen que ver con la prevención de patologías importantes que, que, que pueden ser postergadas si las mujeres no asisten adecuadamente a, a los controles. Y por el otro lado también la atención de prácticas eh, que debe garantizarse a partir de leyes que presentan Eh, ...justamente abordan nuevos derechos y en esto nos referimos a las prácticas IBEILE. Mm. Eh, por lo tanto, nosotras solicitamos que nos escuchen, solicitamos que vean esta situación. Eh, quedamos, eh, y lo han eh, especificado de la misma manera compañeras también desde la OTELPA... ...con la que hemos estado reunidas y, y firmantes de esta nota también a, a las autoridades... Eh, lo han manifestado también eh, en, en forma individual estos gremios, eh, nuestra gran preocupación y el reclamo de que seamos atendidas en nuestras necesidades y en nuestros derechos. Porque cuando estos conflictos este, se profundizan y no se resuelven, eh, las directas perjudicadas somos las mujeres. Claro. Eh, mónica y a este reclamo puntual de que sean escuchadas y que eh, tengan voz en, en la negociación eh, han sido atendidas no por el momento no hemos sido eh, no hemos tenido respuesta a estas notas en forma directa sabemos que han ha intervenido representantes del gobierno provincial, Eh, pero no hemos sido atendidas. En realidad lo que nosotras queremos es que esto se resuelva. ¿Qué significa? Que mientras están dialogando, que mientras están, eh, sabemos y seguimos en detalle cada una de las negociaciones que comunican los medios, a donde hasta el momento no hemos visto que haya eh, soluciones concretas, eh, mientras tanto que las personas sean atendidas. Si nos contestan, por ejemplo, o nos han informado in, indirectamente a través de los medios, que eh, las personas van a ser atendidas eh y luego recibirán sus reintegros a los al al las al las diferentes este abonos que han hecho de las prácticas. Nosotros seguimos diciendo que eso realmente No es correcto, es injusto para las mujeres porque no todas las personas tienen la posibilidad de este, desembolsar una cantidad de dinero y luego eh, ser reintegradas. Esto no es así. Nosotras pensamos que hasta que se resuelve este conflicto no se innove en la manera, no innovar en la manera de, eh, de acceder a las prestaciones por parte de las mujeres claro eh, el, Y el conflicto, ¿qué mirada tienen de, de, de lo que está ocurriendo en esto? ¿Es una puja por dinero en el fondo o creen que eh, lo que reclaman ginecólogos y ginecólogas esto es de, de mejorar el nomenclador con algunas prácticas que han quedado en desuso? No sé si lo, lo siguen de cerca en esas cuestiones. Sí, totalmente. Yo ah. sigo permanentemente cada una de los informes y lo y lo seguimos todas las compañeras. Sí. Nosotras sabemos que hay eh, algunas tensiones respecto a los nomencladores Y por supuesto que eh, en esos aspectos eh, específicos consideramos que las organizaciones que representan a, a sus agremiados o a sus representados tienen derecho a hacer este tipo de reclamos porque obviamente las prácticas se van... Este, complejizando o aparecen nuevas prácticas. Pero nosotros sabemos que esas prácticas también las está cubriendo, por ejemplo, salud pública. La salud pública también tiene nuevas codificaciones. Eh, quiero recordar, por ejemplo, que a nivel de un nomenclador o de una clasificación como es el CIE-10, eh, a partir de la aprobación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo tiene un nuevo código, o sea que entendemos que las codificaciones se van complejizando y se van modificando a medida que aparecen nuevos derechos o nuevas prácticas, o se van eh, generando nuevas eh, eh, técnicas y nuevos... Eh, Eh, prácticas profesionales que tienen que ser eh, consideradas. Pero esto es una negociación interna que no debería afectar a la persona hacia la que realmente se le dirigen esas acciones. Mm. Entonces, esas conversaciones pensamos que se tienen que realizar, obviamente, dentro del marco que corresponde, creemos que eh, esa instancia debe ser reconocida también, y que debe haber un diálogo, pero acá se tomaron decisiones abruptas respecto del del corte de las prestaciones, claro. y están involucrando a las directas este, afectadas por esto. Eh, de hecho, por ejemplo, inmediatamente surge la ley de interrupción voluntaria del embarazo, él siempre anuncia que tenemos la medicación 100% cubierta a todas las personas, ¿verdad? Sí. Eh, y eso tiene eh, un código para solicitarlo. Entonces nosotras pensamos que así como apareció en forma inmediata esto tiene que apar aparecer acuerdos. pero también vinculados a esos acuerdos hay este, eh, afectaciones de tipo monetario. O sea cada práctica nueva o cada, a, algo que se incorpora dentro del nomenclador va también asociado a una discusión de la retribución. Eso es lo que nos parece que debe estar en conflicto. Entendemos que es esto lo que nos parece que está en conflicto, pero nosotras pensamos que cualquiera de esas conversaciones no deben afectar directamente a los prestadores. Nosotras, por ejemplo, las trabajadoras de salud pública, también hemos estado en muchísimas oportunidades en conflictos salariales, pero no se abandona a las les pacientes. Claro. ¿Por eh... qué? Porque las, las personas tienen que ser asistidas. Hacemos nuestra disputa en el ámbito donde tienen que estar las disputas y la atención directa de las de las personas afectadas tiene que continuar. Nosotras pensamos esto, no estamos en oposición a que haya conversaciones entre las obras sociales y eh, las diferentes agremiaciones médicas. Lo que estamos nosotras reclamando es que se nos tenga en consideración que no podemos ser las víctimas de esta situación. Ah. Eh, Mónica, hasta ayer supuestamente se trabajaba con reintegro. Eh, eh, bueno, la persona que podía y tenía el dinero pagaba eh, al ginecólogo o ginecóloga la atención o la práctica y la obra social se lo devolvía. Pero ya desde ayer supuestamente no iba a ser más así. Ustedes tienen información porque supuestamente iban a quedar fuera del sistema tema de eh, 41 ginecólogos y ginecólogas. ¿Se sabe cómo viene eso? No, no, en realidad no. hasta ayer sabíamos exactamente lo mismo que vos. Mm. De todos modos, esa situación era una situación injusta. porque sí. Porque las personas que no tienen el dinero mm. en este momento eh, de, de tanta este, afectación desde el punto de vista económico de la población y de muchos sectores de la población, hay que tener el dinero para poder hacer el pago este sí. Y eso ya de por sí es injusto, marca una eh, injusticia y es inequitativo para aquellas personas que no puedan tener ese dinero, a eso es a lo que nosotras llamamos la atención. las Las personas que tienen su obra social no deberían estar desembolsando un dinero que ya, aunque sea luego por reintegro. Claro. Sí, Porque sí, sí. ya hizo sus aportes, hicieron sus aportes, eso es lo que nosotras decimos. No todas las personas tienen en este momento en las familias la posibilidad de pagar el dinero en efectivo. Y esto si no se corrige va a seguirse profundizando y eso es a lo que estamos alertando. Se están vulnerando derechos desde allí. Nosotras no tenemos la posibilidad de negociar en forma directa, pero sí lo que demandamos es ser escuchadas, es, es que se observe a quién se está perjudicando con estas prácticas, con esta falta de acuerdos, eh, y creemos que no es un tema menor. Eh, la salud es un derecho, la atención es un derecho, los y las trabajadoras también tienen derecho a reclamar por lo que consideran que son sus beneficios. Y también siempre hay una puja y una disputa económica en esto, no solamente una clasificación. Sabemos que detrás de la clasificación y del nomenclador de lo que estamos hablando... En concreto, son de cifras, sí. son de cifras económicas, son de cifras monetarias. Por lo tanto, nosotras decimos, no tenemos ningún tipo de posibilidad de defendernos si somos perjudicadas en esta lucha y en esta disputa. Nosotras lo que queremos es que no sean afectados nuestros derechos, largamente luchados y conseguidos. Eh, Mónica, muy clara ha sido, como siempre. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, sino muchísimas gracias. No, estamos a disposición y estamos queremos decir que las mujeres en la provincia de La Pampa estamos organizadas respecto de esto. Sabemos claramente defender nuestros derechos, lo hemos demostrado eh, durante muchísimos años y vamos a, a seguir bregando para que esto se solucione. Que tengas buen día. Gracias de vuelta. Hasta luego.